Bueno, buenas tardes. Este, estas Jornadas Nacionales Mr. Kirchner son una iniciativa conjunta del Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y Trabajo, Seguridad Social y distintas organizaciones juveniles, políticas y sociales, también sindicales,、eh, junto a los gobiernos provinciales y municipales. El, tiene un objetivo que seguir. Consolidando el compromiso de un Estado presente en la comunidad. Ha sido muy exitosa, hemos terminado s i n c o e s c u e l a con un grupo de jóvenes, de diferentes este, agrupaciones políticas, estimativamente fueron a participar de esta jornada 120 jóvenes.、Eh, las agrupaciones, las primeras jornadas se desarrollaron en febrero, que también fueron muy exitosas, participaron 25.000 jóvenes. Pintando escuelas, se pintaron 1.100 escuelas. Ahora, en esta segunda etapa de la jornada,、eh, participaron más o menos la misma cantidad de jóvenes, pero se pintaron 700 escuelas en todo el país.、Eh, las actividades en, es, en esta ciudad se desarrollaron con total éxito y participación de, de, de los jóvenes que militan en diferentes agrupaciones. Y bueno,、eh, estamos muy contentos porque no solamente con los grupos de las agrupaciones, sino, sino también con todo el equipo directivo que está comprometido con la educación, que a pesar de que los hemos molestado en el en receso invernal, en sus vacaciones,、eh, se han comportado los directivos de una manera realmente destacable. Son gente que está comprometida con, con la educación. La actividad fue así, o sea, esto se viene programando en conjunto con el equipo directivo de cada institución. Eh, hace dos meses, ¿no? Terminamos todas las instituciones, habíamos programado estimativamente cinco días, rogando de que nos tocara un tiempo saludable porque teníamos mucho miedo a la lluvia y al frío y. No, no, se terminaron las cinco escuelas,、eh, son las escuelas 22, 56, 502, 504 y 505. Y en todas las tareas fue la pintura. La pintura y en algunos casos, bueno, tuvieron ayudando mucho en, en la parte de ferretería, pusieron picaportes, vidrios,、eh, cortaron el pasto, movieron escombros. No, fue, fue una tarea realmente destacable. O sea, las jornadas culminaron hoy. Nosotros estamos ahora, habíamos programado toda la semana, se terminó con éxito y, bueno, el lunes los, los chicos ya ingresan a la escuela y ya nosotros no participamos. Este, pero como se establece un vínculo muy importante con el equipo directivo, los jóvenes y el directivo, han quedado ya、eh, programando algunas otras actividades de forma solidaria、eh, para seguir haciendo otras cosas en las, en las escuelas por este vínculo que se establece del trabajo y, y el directivo con los jóvenes. n o Siguen trabajando en algunas otras actividades más adelante que no tienen que ver con este programa. ¿eh? Claro.、Porque、por el vínculo que se ha formado con el directivo, nada más. El programa terminó hoy, o sea, la pintada terminó hoy. La segunda etapa fue esta en el receso invernal, la primera fue en febrero, que se hizo también acá en Olavas í a s cinco escuelas, ahora fueron otras cinco, y ya termina en el día de hoy la jornada. Bien. Se termina en un encuentro de todas las agrupaciones en una escuela, los directivos. Los homenajean a los chicos con una cena y atención de parte de ellos, ¿no? Como una devolución a, al trabajo solidario de estos jóvenes.